que había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Es tú! la marea y con Eso. te estaba, estaba la paellera agarrada, mis entre las piedras de chipiona, de faro, y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a la la vende paelleras. <risa> Jesús, <risa> hay ¡Ay, que, que no se ruba! dos sacos de arroz! ¡Ay, llama, llama, pa Sevilla! ¡Llama, a Sevilla, que... traigo pa y... ¡Ay! traigo y y... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! A sevilla y al me, me, y último que cuando ya salió la bien de regla estamos llorando oh, oh. me, me cobro la... la y ya no fui más me fui andando a cuello amarillo hasta hoy ¡El barco eso del petróleo! <laughs> <laughs>